El cuento del cortador de bambú Érase una vez un cortador de bambú que vivía con su mujer en una vieja cabaña Todas las mañanas iba al bosque a cortar bambú y lo traía a casa Él y su mujer fabricaban cosas diferentes con el bambú y las vendían en el mercado Eran una pareja pobre y no tenían hijos Pero eran felices juntos Un día, cuando estaba cortando bambú en el bosque, vio un bambú extraño justo en el centro. El bambú brillaba como la luna llena. El cortador de bambú sintió curiosidad y le hizo un corte ligero al bambú para abrirlo. Y cuando lo hizo, no podía creer lo que veía. ¡Ay! ¡Ay! Es... es una niña Había una niña pequeña dentro Era tan grande como el dedo pulgar del cortador de bambú Era la niña más bonita que había visto en su vida Inmediatamente pensó en llevársela a casa, a su mujer Cuidadosamente cogió a la niña en sus manos y volvió con cuidado a casa Tenía que tener cuidado de no aplastarla ¡Rápido, querida! ¡Ven a ver qué he encontrado! Le contó el incidente y lentamente abrió las manos. Al instante la casa se iluminó. La pareja se sorprendió. Brilla como la luna. Deberíamos llamar la luz de luna. ¡Luz de luna! ¡Es preciosa! La mujer cogió una tela y puso a luz de luna encima Cuando la estaba admirando, una pequeña brisa entró por la ventana La niña diminuta salió volando de las manos de la mujer Intentó agarrar a luz de luna lo más fuerte que pudo Finalmente, cuando cesó el viento, la tela desapareció Y la diminuta niña se había convertido en un bebé normal La pareja se miró sorprendida. <risas> uh, nuestra pequeña luz de luna va a ser una niña difícil, ¿verdad? Al día siguiente, el cortador de bambú volvió al bosque a cortar bambú. <risas> <aliens> ¡Oh, oh, oh, oh! <risa> El cortador de bambú y su esposa lo supieron enseguida Su pequeña luz de luna había traído la fortuna a la casa Desde ese día, cada día el cortador de bambú regresaba a casa con una pepita de oro Enseguida se hicieron ricos Le daban a su luz de luna buena comida y le hacían vestidos caros de seda Pasaron los meses y su hija pequeña crecía cada vez más rápido en un periodo corto de tiempo, luz de luna se convirtió en una preciosa jovencita Su pelo era más sedoso que la ropa cara que vestía Sus ojos brillaban como las estrellas Su piel era tan suave como una pluma Y su sonrisa era más brillante que la mismísima luna Era probablemente la mujer más hermosa de la Tierra Pero el cortador de bambú tenía otra preocupación Los lugareños le habían empezado a preguntar por la bellísima chica de su casa Un día, cuando Luz de Luna dormía El cortador de bambú habló con su mujer Estoy preocupado Les dije a todos que la encontramos en el bosque sola Y que la trajimos a casa para cuidarla Pero ahora se ha hecho mayor Han estado murmurando sobre su belleza Lo sé No podemos encerrarla en esta casa para siempre Al día siguiente, el cortador de bambú habló con su hija sobre su matrimonio Le dijo que muchos pretendientes habían pedido su mano No, padre, no puedo vivir sin ti ¿Por qué me envías fuera? Oh, mi adorada hija Yo tampoco puedo vivir sin ti Pero no puedo encerrarte en esta casa para siempre te quiero, pero el amor no nos enseña a ser egoístas Tengo que dejarte marchar y que vivas tu vida Nunca te obligaré a casarte con alguien contra tu voluntad Pero por lo menos conoce a los pretendientes, ¿lo harás? Luz de Luna adoraba a su padre y no podía negarle nada Al día siguiente, cinco jóvenes pretendientes vinieron a verla No podían apartar la vista de ella Luz de luna los miraba sin una sonrisa en la boca y habló sin ningún entusiasmo en la voz. Pediré que cada uno me traiga una cosa diferente de un lugar diferente. Solo me casaré con el que consiga traerme lo que le he pedido. Yo te traeré la luna llena si me lo pides, amor mío. ¡Solo pídemelo! Solo te diré tres palabras largo de aquí. Esta bellísima jovencita no necesita la luna llena Yo le traeré las estrellas resplandecientes si lo desea No escuches a estos dos, princesa Yo te traeré la perla más brillante del océano Oh, no quiero ni luna, ni estrellas, ni perlas del océano Pero quiero lo que os pediré a cada uno Le pidió al primer pretendiente que le trajera un cuenco hecho de piedra de un monje de la India Pero el cuenco tiene que brillar más que yo Al segundo pretendiente le pidió una rama del único árbol que crecía en el pico de la montaña más alta del mar de Japón Sus raíces eran de plata y el tronco de oro Los frutos de sus ramas eran joyas Y quiero la rama original del árbol. No me ofendas trayéndome una falsa. Al tercer pretendiente lo mandó a China a por la toga de la rata del fuego. Al cuarto le pidió que le trajera la joya que tenía siete colores. Estaba en la cabeza de un dragón. Y al último... <risa> Encuentra a la golondrina que lleva una concha en el estómago y tráeme esa concha. Gracias a todos por haber venido. <risa> Luz de Luna sabía que esas misiones eran imposibles Pero solo así podría permanecer con sus padres para siempre Pasaban las semanas, pero los pretendientes nunca regresaban El cortador de bambú le contó a su mujer Que el segundo pretendiente encontrara una tormenta en el mar de Japón Y tuviera que regresar sin la rama El tercer pretendiente intentara encontrar la rata de fuego pero encontró a un ogro en su lugar que le golpeó El cuarto intentó encontrar al dragón pero cuando entró en el oscuro bosque se asustó y abandonó Y el tercero intentó atrapar la golondrina pero le golpeó El único pretendiente que regresó fue el que le pidió un cuenco hecho de piedra por un monje de la India Trajo el cuenco brillante Pero no podía brillar tanto Como la mismísima luz de luna Ay, No hay nadie en esta tierra Que sea capaz de casarse Con nuestra hija ¡Oh! ¡El emperador! ¡En nuestra casa! ¡Somos muy afortunados! Soy yo El que debo inclinarme ante ustedes Porque he venido a pedirles la mano de su hija en matrimonio He oído las cosas que les ha pedido a los que deseaban casarse con ella Con su permiso, me gustaría hablar con ella y saber qué tarea me tiene encomendada ah, ah, Por supuesto, por favor, siéntese, la llamaré El emperador esperó nervioso para ver a luz de luna en cuanto entró, se quedó impresionado con su belleza Estaba decidido a casarse con ella Pero Luz de Luna tenía algo que decir «Oh, noble señor, sé que me puedes dar lo que desee La joya del dragón, la toca de la rata del fuego, la rama del tronco de oro Son desafíos que podrás superar fácilmente Así que solo te pediré una cosa» Respeta mi deseo de no querer casarme y no me preguntes por qué. Tienes razón. Puedo darte lo que deseas. Y si esto es lo que me pides, entonces tus deseos son órdenes para mí. Pero, ¿puedo pedirte una cosa a cambio? Eres una mujer fuerte. ¿Me concedes el honor de ser tu amigo? El emperador y Luz de Luna se hicieron amigos y hablaban con frecuencia El cortador de bambú no permitió más pretendientes No quería volver a molestar a su Luz de Luna Una noche, cuando entró en su habitación, vio a Luz de Luna sentada junto a la ventana Estaba mirando a la Luna y tenía los ojos llenos de lágrimas ¿Luz de Luna? ¿Por qué estás llorando? Tengo un sueño todas las noches Padre, nunca te lo dije Porque no quiero preocuparte ¿Qué es? Sueño que la gente de la luna Me lleva a la luna Y ayer una voz me dijo Que había llegado el día El día 15 de este mes Vendrán a por mí ¡Ah! No quiero abandonarte el cortador de bambú miró a la luna. En todos estos meses, por primera vez, se fijó que la luna estaba apagada. Como si alguien le hubiera robado su luz. Estaba preocupado por su hija. Inmediatamente le envió un mensaje al emperador pidiéndole ayuda. El emperador juró que no permitiría que nadie se llevara a su luz de luna. El día 15 de este mes... Quiero 2000 guardias reales fuera de la casa de luz de luna ¡Nadie puede tocarla! Llegó el día 15 La casa de luz de luna estaba rodeada de 2000 guardias reales preparados con sus flechas El emperador en persona tenía su espada y estaba delante de la casa El cortador de bambú llevó a luz de luna al sótano Su madre la agarraba fuerte Todo el mundo estaba preparado para protegerla Entonces, de repente, una luz brillante salió del cielo ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡No puedo ver nada! Un precioso carruaje bajaba con muchas hadas diminutas volando alrededor Tocaban una preciosa melodía con sus flautas De repente, luz de luna cerró los ojos y salió volando hacia la música Salió volando del sótano con sus padres corriendo tras ella Las hadas tocaron a luz de luna con una pluma de plata brillante y el vestido de luz de luna se transformó en un vestido blanco largo y con vuelo. Abrió los ojos y sonrió ampliamente. Ya no tenía miedo. Fue hacia sus padres y los abrazó. Padre, me has cuidado tan bien, pero debo regresar con mi pueblo para cumplir mi misión. ¿Qué? No lo entiendo La luna está oscura porque estoy aquí en la tierra Soy la luz de la luna La luna está incompleta sin mí Soy la luz que guía a la humanidad en sus noches oscuras Estuve deambulando de día Y olvidé quién era cuando pisé en la tierra Confusa y cansada Me senté en el bambú Y tú me encontraste Entonces, tienes que irte ahora Nos echarás de menos Madre, vendré a verte todas las noches La única vez que no me verás Es cuando no haya luna en el cielo Has sido un gran amigo Pero ahora tengo que irme Luz de Luna se sentó en su carruaje Y feliz se despidió de sus amigos de la Tierra No estaba triste porque sabía que siempre los vería desde el cielo El carruaje la subió a la luna El cortador de bambú se secó las lágrimas y esperó a que regresara su luz de luna Y regresó, como la luz de la luna llena La luna brilló con toda su luz El emperador nunca se casó con nadie Todas las noches miraba la luna durante horas y sonreía al amor de su vida. El cortador de bambú transformó su gran casa en la vieja pequeña cabaña. Porque la única manera de que su luz de luna pudiera entrar en casa era a través del tejado, por la noche. El cortador de bambú y su esposa vivieron el resto de su vida en paz. Fin.